...que hoy va a hablar específicamente con la preocupación que siempre tenemos, Mica, por la cuestión ambiental y por la salud de todos. Hoy toca hablar de alimentos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mica? Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Todo bien, vos? Muy bien, muy bien. Y con apetito, ya te digo. Con apetito no solo físico, sino también de tu columna. Bueno, bárbaro. Eh, traje un poco las reflexiones que tuve teniendo estos días... Eh, con esto de, de la fase 1, la gente, la que puede, tiene un poquito más de tiempo para cocinarse, y bueno, me pareció interesante, aunque sea volcar algo de, que, de lo que estuve pensando, eh, con respecto al alimento como territorio de disputa, eh, y lo que hay alrededor del plato, del alimento, y eh, detrás, que por ahí no le solemos prestar tanta atención cuando tenés hambre, viste, que te querés comer todo, y y bueno yo tuve un tiempito para pensar <ríe> como siempre eh, por ahí observando eh, justamente vos decías paquetito de galletita o lo que sea que te vayas a comer galletita también le dicen en Mendoza mi familia es mendocina así que <ríe> le vamos a quitar esa <ríe> de los lo porteños eh, y bueno observando el plato enfrente mío eh, puede, se puede entender pensando en ¿no? un funcionamiento del país, se puede entender el territorio y se puede entender la sociedad. Así que voy a hablar un poquito de eso. Eh, cómo nuestra época se caracteriza por poner en el centro de la mesa como plato principal precisamente la alimentación eh, y a partir, bueno, del cotidiano, eh, pensando con quiénes comemos, eh, dónde y qué cosas comemos. Y a su vez... Eh, Es un disparador de todas las relaciones sociales, económicas y políticas, culturales, eh, que tiene eh, simplemente un plato. Eso estuve pensando. Y también un poco leyendo y oyendo a Miriam Gorban, que ya la nombré y que la voy a seguir nombrando para es que la gente genia. la vaya anotando. Eh, Miriam es licenciada en nutrición y es coordinadora general de la Cátedra Libre de soberanía Alimentaria también de la UBA. Eh, tiene alrededor de 50 cátedras alrededor del país, militante aguerrida. Eh, escuchándola y comiendo me trajo un montón de reflexiones eh, con esto de que el plato y el alimento eh, como centro es un centro de disputa para apropiarse de los alimentos, que es eh, apropiarse de la vida. Eh, a partir, bueno, de la semilla hasta que el alimento llega al plato que estamos consumiendo. es la lucha de los pueblos para obtener una alimentación sana, segura y soberana, que es lo que promulga precisamente eh, la concepción de la soberanía alimentaria. Esta disputa se libra bueno, contra un poder económico hegemónico que hoy domina el mundo, porque si analizamos la crisis que atraviesa el mundo en este momento, eh, podemos ver que la disputa por la tierra y por producir... Eh, o cuál alimento, siempre va en base a lo que produce mayor beneficio, mayor lucro y mayor economía. Y bueno, y está en la tapa de todos los diarios y en los centros de las noticias, ¿no? Tenemos diarios que hasta le dedican secciones especiales como Infocampo o algo así. Uh -huh. eh, vale. sí. Varias, como varias publicaciones. Víctor. Varias publicaciones, sí. Eh, también preguntándome cómo podemos pensar que hay detrás de cada alimento que elegimos. Eh, al elegir el plato o bueno, el alimento, no sabemos qué hay detrás en general y no vemos que se esconde una lucha tremenda y que ya hace a la vez una contradicción en ella. Están los dueños de estos campos, quienes son los que producen, y nosotros que disputamos eh, también esta propiedad privada, pero no con este fin económico y mecanicista, como dije anteriormente, La semana pasada, sino que en función de la vida y la salud. Esta disputa es política, obviamente, y tiene nombre y apellido, que es una lucha antiimperialista, antimonopólica y a la vez es una lucha por la paz y por la vida. Todavía, bueno, no sabemos bien cómo aunar estas luchas porque son, eh, se baten con los mismos productos que exterminan niñas en Siria, en Corrientes, en Entre Ríos, y en su momento lo hicieron en Vietnam. Esto lo decía bueno, perfectamente el premio Nobel de la Paz, Kissinger, que decía, domina a los alimentos y denominarás a los pueblos. Ah, y acá bueno, sintetiza el concepto de por qué hablamos eh, que la alimentación es un concepto eminentemente político porque es eminentemente soberano. Y con esto, nombrando sobre que se baten con los mismos productos, eh, estas contradicciones, eh, pues puedo decir que son de la misma matriz química. Eh, lo, he, lo he dicho antes y lo volveré a repetir, los productos que se usaron en su momento en la guerra de Vietnam y se usan actualmente en Siria, en corriente, son las mismas sustancias porque parten de la misma matriz química. O sea, quienes fabricaron el agente naranja en su momento, que fueron, bueno, Monsanto y Dow, eh, se volcaron luego a la agroindustria y a su paquete tecnológico y mismo hablando de la matriz química nombró a este señor Henry Kissinger premio Nobel de la Paz ya de por sí polémico el premio Nobel de la Paz <ríe> fue secretario de Estados Unidos y reconocido por terminar entre comillas o poner alto el fuego en la guerra de Vietnam pero a su vez fue orquestor de, lo, de la Operación Cóndor o Plan Cóndor eh, que instigó por medio de la CIA los golpes de Estado en América Latina. Obviamente esto no lo olvidamos, por suerte, y, pero no es nada casual. O sea, eh, él recibió el premio en 73, al año siguiente se patentó RANDAP y a los años siguientes se sucedieron los golpes de Estado en Latinoamérica para, bueno, el, que se suceda el predominio de una tendencia capitalista de neoliberal. Esto, bueno, monocultivo bueno, y shock trajo, ¿no? En la medida en que los pueblos eh, no sepan o no puedan lograr la autosuficiencia alimentaria, bueno, produciendo en su territorio lo que culturalmente quieren, necesitan, bueno, ese pueblo eh, va a ser uno que va a ser dependiente. No hay soberanía alimentaria aislada de la soberanía política ni de la soberanía económica. Un ejemplo claro es el llamado eh, monocultivo. O sea, los pueblos que bueno, producen cacao, banana, flores, eh, hacen que ocupen la mejor de su tierra para ese producto porque tiene mayor rentabilidad ¿no? en los países desarrollados, pero al mismo tiempo dejan de producir arroz, maíz, trigo, verduras frutas, que son los que ellos mismos necesitan para alimentarse. Entonces, ¿qué pasa? Atentando qué contra la soberanía alimentaria de cada uno de esos territorios, digamos. Exactamente, contra ellos mismos, de hecho, porque para obtener mayor rentabilidad, dejar de producir lo que necesitas, entonces tenés que importarlo y eso crea dependencia, precisamente. Hay un despliegue de desarrollo científico-técnico gigante cada vez más en para apropiarse de los bienes naturales, pero bueno, exclusivamente para el bienestar de la humanidad. Ya hablé en eh, la columna pasada sobre esto de, de la naturaleza muerta, ¿no? Y bueno, y esto trae como consecuencia el proceso de shock, que es el que estamos atravesando ahora con desastres climáticos, bueno, la pérdida de territorios, enajenaciones de montañas, ríos, y etcétera, pandemias. La consecuencia de no hacer una producción de alimentos basada, bueno, en un bienestar universal. Eh, me trajo el recuerdo del caso de Rocío, eh, no sé si la gente que me oye lo recuerda, Rocío, una nena de 12 años, esto sucedió en el 2017, eh, tenía 12 años, era de corriente y vivía junto a sus 11 hermanes y un día un sábado yendo a catequesis, como de costumbre, eh, a La parroquia cerca de su casa, 500 metros, en el camino eh, Se detiene junto al portón del dueño de las quintas que lindaban eh, los caminos eh, Quintas fumigadas, por cierto Y recoge una mandarina del suelo Algo que para un neniñe es un juguete ¿Qué hace? Lo que cualquiera puede hacer si se encuentra una fruta La come, obviamente se paraliza, eh, se toca la panza, iba eh, acompañada de su, de su sobrino de 10 que alcanzó a llegar a la casa y a avisar, a las, a las horas eh, la trasladan a la, una localidad vecina y eh, fallece. La causa, bueno, se intentó encubrir obviamente, pero es que la mandarina estaba envenenada, no estaba fumigada, estaba envenenada. ¿Por qué? Porque se usan eh, en los campos eh, para matar a los pájaros que se comen los arándanos. O sea, mataron el suelo, mataron los pájaros, mataron a Rocío, pero salvaron los arándanos. Un kilo de arándanos sale 500 pesos. Se llevó la muerte, la, la, digo, la vida de Rocío, junto con eso. Eh, todo esto siendo una cuestión de commodities, ¿no? Eh, Este modelo tiene, bueno, rasgos cada vez más definidos y cada vez más visibles. Creo que yo, que en estos momentos, ca todas las personas oh, tengo mucha esperanza y, bueno, tengan más tiempo de ponerse a googlear <risa> un poco. Y, bueno, en primer lugar, la concentración monopólica de las empresas, ¿no? Eh, y la caparación de tierras que ya he nombrado muchas veces. Y no solo encontramos a Benetonio y a Lewis en el sur, bueno, famosos por A comprarse en media Patagonia eh, sino que también nos encontramos con estados completos o verdaderos, mejor dicho como China que tiene 300.000 hectáreas en Río Negro y en los Emiratos Árabes con 200.000 en Chaco, o sea, son verdaderos estados que vinieron a apropiarse de las últimas tierras fértiles que quedan en el mundo en nombre de sus países o sea, no vinieron, no, no vinieron en nombre de ningún otro empresario son los estados propios vinieron, bueno, a producir eh, barra saquear en realidad para ellos mismos en nombre de los commodities. ¿Qué, ¿Qué son los commodities? Son los nombres que se le ponen a las materias primas de origen agropecuario, minero y petrolero. A partir de esto, bueno, se apropian de la semilla, de las semillas criolla de las nativas, producen lo que genera mayor rentabilidad, como nombré anteriormente, soja, palma soltera, caña de azúcar, dejando... De lado, bueno, lo, la base de la alimentación mundial, como nombré antes, trigo, arroz, etc. Eh, no es casual eh, nombrar a China, porque es, es últimamente muy nombrada en los medios, eh, inversionista traidora de commodities, eh, actualmente lidera muchísimas eh, explotaciones en nuestro territorio. Eh, bueno no sé, compró Nidera, por ejemplo, compró la mayor productora de carne de cerdo del mundo y vino a invertir a Argentina y Brasil. Esto hace años, o sea, no es que pasó ahora, se sabe desde, desde siempre. Eh, y bueno, alrededor del mundo también están, están haciendo lo mismo. Eh, gracias a resultados propios de, de, como nombré antes, industrialización, ¿no? Eh, un, algo que no va a tener fin. Eh, Llegando a estos puntos, eh, podemos decir que el de la, hablando de la incomunicación y de la globalización, eh, esta misma concentración que vengo hablando eh, se apropiada bueno, de las tierras y la semilla, avanza con los medios de comunicación que no eh, quieren reconocer que la industrialización y la globalización son lo mismo porque uno suena más lindo que el otro, desde su definición, pero son lo mismo y además empujando también para que haya una un buen grado de aceptación de la de parte de la sociedad no es cierto Mica sí claro o sea poniendo de un lado la industrialización como algo que eh, que los que se viene hablando desde hace siglos eh, marcándolo como lo malo y vamos a polarizar la globalización que es algo hermoso que ha venido a comunicarnos y en realidad son lo mismo eh, son, es la cara de, la, de la, la otra cara de la misma moneda digamos y porque trajo bueno los aparatos que se utilizan o sea los medios de difusión eh, los medios de comunicación como se les suelen decir también <risa> difundiendo los que les sirve para vender y no para comer eh, literalmente por eso hay que decir que bueno diez empresas en el mundo comercializan la mayor parte de los comestibles que se exponen en las góndolas del supermercado Eso es la globalización, precisamente. O sea, vayamos a donde vayamos, vamos a ir al supermercado y vamos a encontrar lo mismo, las mismas etiquetas. Y acá nos preguntamos día a día por qué los alimentos algunos son caros. Creo que lo he nombrado en algún otro momento y quiero que lo tomen ahí como una actividad en su casa cuando tengan tiempo y ojalá que no volvamos a las bases 1, pero... Eh, se puede hacer un día que estés muy aburrido. Ojalá, ojalá que no sí. volvamos a la fase 1, pero además, este, ojalá que todas estas reflexiones, Mica, por supuesto, como vos bien decís, le sirvan y le generen inquietudes y, este, bueno, y salga a cada una y cada uno de los que nos escuchan hoy... Averiguar, aunque sea un ratito, aunque sea a través de un documental, viste que fácil es hacer un clic por ahí, más fácil sí. y más este, cercano para muchas y para muchos que ponerse a leer. Y este, redondeando ya tu, tu, tu columna de hoy, que está muy buena, amiga, muy buena y muy concreta, me encanta cómo viene saliendo. Te cuento una que yo no sé si la tenés, que es que sí. hay un proyecto del Gobierno Nacional. Para que, este, para que salga una ley de etiquetado frontal en los alimentos. En la Argentina una vieja deuda. Sí, Hemos hablado en algún de momento deuda. de esta cuestión, ¿no? Exactamente, sí. Bueno. Precisamente eso que decís vos, eh, eh, con esto de la concentración monopólica, eh, un, algo que pueden hacer rápido, eh, habla, abran la alacena, la heladera, eh, tenemos de estas empresas de concentración monopólica, Molinos Río de la Plata, Matarazzo, Luchetti, no sé si les suena, favorita, el cocinero, banca, sí. Blanca Flor. El grupo Arcor, aparte de, bueno, de tener muchas empresas dentro como Bagley, y la Serenísima, eh, son productores, eh, tienen empresas están en el sector del agronegocio. Claro. Eh, y bueno, otras que puede ser, bueno, se craft que hoy se llaman mondeles, son las mismas, pero cambian el nombre, Belden, Mubalú, Milka, son conocidas, Mantecol Nestlé, eh, una multinacional suiza, bueno, agua, bebidas, cafés, famoso, eh, tienen hasta comida de mascota, tienen fórmulas para bebés, repostería, eh, tienen acciones con L'Oreal, pues. ¿qué tiene que ver? Uno de sus dueños es BlackRock, hola. Sí, oh. <risa> Hola Y a la vez gozan, bueno, de este expendio de, de no más del 6% de la comercialización de, com de comestibles están en, en, los, en los grandes supermercados. O sea, solo el 6% a nivel nacional en cuanto a sus instalaciones, pero concentran el 80%, 86% de su facturación. Y bueno, y gozan de todo este aparato publicitario y marketing que dominan los medios de, de, de comunicación. Yo invito a la gente a que miren lo que tienen en su casa, en, en la cocina, y se fijen qué cosas que tienen allí, no tenemos ni idea de dónde vienen, ni si acaso su historia no acarrea guerras que están librando otros ahora mismo, ahora mismo en otros territorios o en, en el propio. Eh, ¿Cuántas empresas podemos contar entre los productos que encontramos, que van a ser pocas y se van a sorprender? y ¿Cuántos productos podemos decir que son de las manos de personas... De, de productores locales y o artesanales. Claro, eh, o de, de, los de los denominados de los denominados productos orgánicos. Mica, bueno, sí, es bien. También tendré una columna y seguiré con este tema porque es gigante, te aviso. Exactamente, te exactamente. <risa> y ya se nos consumieron los minutos que teníamos para compartir hoy contigo. La verdad es que está muy buena e insisto, muy concreta la columna de Mica Sánchez hoy sobre muy la bien. cuestión del alimento como territorio de disputa. Mica, espero que la semana sí. que viene va a estar a este nivel. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y buen provecho. Buen provecho, eso. Ahora mismo vamos a abrir la heladera a ver si nuestros alimentos están correspondientemente etiquetados y